Raúl, ahí me escuchás? Sí, sí, muy ah, bien. Ah, ahora sí, perfecto.、Eh, Raúl, nada, estaba contando recién que、mm, estuviste ayer en Buenos Aires en el acto ahí que hizo Massa,、eh, donde se anunció、eh, el nuevo piso de ganancias y el proyecto. A ver, contanos. Sí, sí, en realidad este, asistimos a una convocatoria que realizó el Secretariado General Nacional de nuestra organización a todas las seccionales del país.、Uh -huh. Hubo una masiva concurrencia, o sea, compañeros y compañeras de distintos puntos del país, de, de, inclusive de lugares distantes, c a s o Jujuy, Comodoro Rivadavia y demás.、Mm. Eh, bueno, con un esfuerzo importante nos sumamos a esta convocatoria, d a d a que la importancia del tema que, que nosotros hace tiempo veníamos gestando, ¿no? Claro,、eh, hace mucho que vienen pidiendo ustedes esto, ¿qué va a ocurrir? Sí, en realidad este, nuestra lucha、eh, comenzó en Soledad allá por el año 2009, donde hicimos la primera movilización al Congreso pidiendo este, la eliminación o modificación de este injusto tributo y ya ahí ya comenzó el eslogan que llevamos que se nos hizo carne, carne que el salario no es ganancia. n o Claro. Eh, eh, Raúl, y bueno, y el anuncio de masa,、eh, ¿qué, ¿qué significa、eh, para, para ustedes?、Eh, ¿Están conformes con ese piso que le pusieron ahora y con el proyecto que van a enviar? Sí, en realidad, este, más que c o n f o r m e como decía, es una, una vieja lucha que venimos encarando desde hace mucho tiempo, incluso、eh, más aún porque es el proyecto que se presenta en legisladores en Cámara de Diputados. Es de autoría de, de nuestro secretario general, del compañero Sergio Palazzo, y del secretario de administración, Carlos Cisnero y Claudio Armachea, que son、eh, dirigentes nacionales y diputados nacionales en, en ejercicio de su función.、Mm. Este proyecto fue presentado, como decía, por nuestros legisladores allá por el mes de noviembre del año pasado, y lo que hoy se está gestando es este proyecto ampliado.、Mm. Eh, Con lo cual es doble, doble la felicidad que nosotros estamos teniendo y el orgullo de tener un sindicato que、eh, no se ha quedado、eh, con los brazos cruzados en esto que grababa seriamente el salario de los trabajadores y、eh, más allá de los acuerdos salariales que son Notables que venimos realizando anualmente para nuestros compañeros,、mm. este, este, este tributo m e l l a b a seriamente el ingreso y hacía que, en muchos casos, por ejemplo, el bono que nosotros percibimos、eh, anualmente en, en concepto del día del bancario. Eh, prácticamente se, se viera suprimido por、eh, esta deducción. ¿no? Claro. Eh, Raúl, de acá a fin de año,、eh, el trabajador bancario acá de la provincia de La Pampa, a q u e dejaría de pagar ganancia s con ese piso de 1.700.000?、Bueno, hay que agregarle la zona desfavorable acá también. Sí, en realidad, este, para que se entienda,、sí. eh, como es, un,、eh, es, un, es una ley, se tiene que modificar por ley, esto, esta ley entraría en vigencia a partir del primero de enero del año próximo, del 2024. Claro, la ley,、eh, la ley, pero la digo ley. yo, el piso、pero、este mientras que es. Tanto,、sí. ah, mientras tanto,、uh -huh. eh, mediante un decreto de necesidad de urgencia, se va a eliminar、eh, la cuarta categoría. Y se va a subir el piso del de, de mínimo no imponible a 15 salarios mínimos vitales inmóviles, que son、eh, 1.770.000 pesos. En nuestro, caso, en nuestro caso particular, que somos 90.000 bancarios, los que estamos hoy en ejercicio,、uh -huh. eh, eh, quedarían tributando aproximadamente 2.000. O、uh -huh. sea que. Eh, con lo que s i、si、no se hubiera hecho este, esta modificación y con lo que se proyectaba con el acuerdo salarial que rige por el año en curso, si no se, se hacía una modificación de este tipo, prácticamente el 92% de los trabajadores bancarios hubieran quedado tributando ganancias, ¿no? Con、uh -huh. lo cual. Ah. Resulta a todas luces injusto.、Claro. Eh, Raúl, eh, nosotros estamos hablando, bueno, como que ya se hubiese eliminado. Y es una ley que tiene que pasar por el Congreso. Y ya Juntos por el Cambio, ahí está rechazando、eh, este proyecto.、Eh, ¿qué, qué, ¿Lo has visto o、bueno, qué opinión? En, en, en, realidad, en realidad, esto、eh, pone. Blanco sobre blanco, lo que cada uno anuncia y se tiene que hacer cargo de sus opiniones y de su s palabra.、Uh -huh. O sea, nosotros como ciudadanos escuchamos las distintas propuestas de los, de los partidos políticos que están hoy en,、eh, en disputa en las próximas elecciones, donde en cada caso se anuncia de que se van a eliminar las cargas impositivas que tienen los ciudadanos en, en nuestro país. Nosotros esperamos. que los legisladores que representan a, estas, este, a estos partidos apoyen esta situación, porque hoy, por ejemplo,、eh, se habla de que se eliminarán las retenciones al campo, que、eh, esto significa en el PBI un 2.9 de la recaudación, digo, en el PBI un 2.9, r e p r e s e n t a las retenciones que se eliminarían de acuerdo a algunos、eh, partidos políticos, y en el caso del tributo del impuesto a la ganancia, solamente significa un 1% del PBI. Entonces,、eh, y somos nosotros los trabajadores que con nuestro esfuerzo、eh, estamos impulsando la economía del país y que no vamos a salir a comprar dólares, sino que es algo que. Eh, retorna a nuestro bolsillo que volcaremos a la economía、eh, en compras cotidianas、eh, que es lo que motoriza.、Eh... Motoriza la producción y el trabajo en nuestro país, ¿no? Claro.、Eh, sí, fue lo que, un poco el pedido que hizo Massa también: no vayan a comprar dólares ayer en el acto. El sí, dijo, sí, Lo e s c u c h é s í lo escuchaste. Lo bien, está b i e Bueno, bien, Raúl, entonces, bueno, este, conformes ustedes, más que conformes, dijiste, así. Sí,、eh, con, sí, e n en, en, en realidad, conforme y contento, o sea,、eh, hacía tiempo que en mi caso particular no volví, no, no estaba en, en, una, en la plaza. En la plaza de mayo, y una alegría、eh, muy grande ver la plaza colmada de trabajadores y la felicidad vista en la cara de muchos de ellos que, bueno, que anhelaban una medida de esta naturaleza, porque, como digo, el salario no es ganancia y por así resulta injusto que nosotros anualmente podamos, pongamos todo nuestro esfuerzo para conseguir. Este, las, mejores, este, las mejores, paritarias, e las mejores paritarias, e incremento para los trabajadores para que no pierdan en contra de la inflación, y vemos que por otro lado se va、eh, con este, con este impuesto, ¿no?